¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama! Aunque, bueno, en realidad no es un nuevo viaje. Continuamos con el viaje de la última vez porque ha llegado el momento de ver las glosas emilianenses. Es que cuando entramos con el Abad a la biblioteca y empezó a sacar libros, yo me quedé flipando. No podía creérmelo, la verdad. Entre ellos había un libro con el mapa del mundo de un cartógrafo francés que había hecho ese mapa a mano, a escala, con una precisión increíble para la época. Y claro, es una locura poder ver eso en persona y ver cómo la gente era, no sé, tan inteligente, tan eh, curiosa, tan detallista haciendo este tipo de cosas que luego forman parte de, de nuestra historia, ¿no? Bueno, la última vez os dije que os contaría por qué las glosas semilianenses son importantes para mí y la verdad es que no es porque sea profe de español ni, ni mucho menos, es porque cuando yo era estudiante una de mis asignaturas favoritas en la carrera era lingüística. Yo estudiaba en la Universidad de Málaga, de mi ciudad. Estudiaba traducción e interpretación alguna vez, os lo he contado. Así que realmente yo no estudiaba eh, español o, o um, filo filología hispánica. Y no estudiaba el español. Pero tenía varias asignaturas de lingüística en las que sí se trabaja muchísimo más con el español. Y, y las asignaturas de historia de la lingüística Me gustaban especialmente, y es curioso, porque yo, la verdad, nunca he sido una buena estudiante y nunca me ha gustado mucho estudiar, mucho menos aquellas cosas que eran de memoria, ¿no? Tochos, textos, teoría a, punto a pala, y estudiar y después contarlo en el examen, no me gustaba nada. Pero lingüística me gustaba mucho, porque me parecía tan interesante el origen de las lenguas, las similitudes entre entre las distintas lenguas, cómo las lenguas se, se han ido extinguiendo y cómo pueden seguir haciéndolo y lo hacen, de hecho. En fin, muchísimas cosas. Y recuerdo perfectamente la primera vez que en clase la profesora se puso a contar, recuerdo hasta el nombre completo de la profesora y han pasado muchos años ya, se puso a, a contar la historia de las glosas emilianenses. Y no sabría explicarlo, pero estando sentada en clase, tuve como la visión de toda la historia. Imaginé de verdad a esos monjes trabajando con los libros, traduciendo realmente. Eso era lo que más me llamaba la atención en aquella época. Y escribiendo esas anotaciones que que cambiaron la historia, cambiaron nuestra vida, pues cambiaron la lengua que hablamos, tal vez eso nunca hubiese ocurrido, entonces... Bueno, no sé, para mí fue algo muy, muy especial, y por supuesto, durante esa clase y las siguientes clases, en el propio examen, lo único que yo vi sobre las glosas emilianenses eran imágenes en internet, y ya está, imágenes... Y realmente siempre me había preguntado cómo cómo sería aquello, ¿no? Siempre pongo en duda todo, así que pensé, bueno, no sé. Escribían a mano estas anotaciones en cada libro y eso significó el origen del castellano, un poco raro todo, ¿no? Y la verdad es que hasta este momento en el que he tenido la oportunidad de ver con mis propios ojos esas anotaciones, esas glosas tan, tan importantes para el español. Para mí fue muy especial, fue muy emocionante, la verdad es que fue muy emocionante después de tantísimos años, y bueno, quiero deciros que saqué un 10 en el examen de lingüística sobre todo este tema. Había más cosas, no solo hablábamos de las glosas emilianenses, pero bueno. Yo saqué matrícula de honor porque me encanta este tema y haberlas visto en persona ha sido una auténtica pasada. Así que vamos a verlas juntos, ¿no te parece? ¡Vamos allá! Este es un facsímil, no es original, oh, del Códice de las Rosas. ¿De las? De las Rosas. El Códice de las Rosas, que es el Códice oh, 60, oh, ¿eh? Es el Códice 60, porque de aquí salieron 70 códices y los numeraron. Pues le dieron el número 60 y ahora uno, si lo va a buscar o se lo van a mostrar en la Real Academia de Historia, pues tiene el Códice 60. ¿Eh? Bien. Entonces, el Códice original, no este, se escribió en uso hacia el año 910. Son siempre datos aproximativos. ¿eh? Era un códice que... que lo confeccionó, pensaba en los monjes que entraban nuevos o porque era un monje recién ingresado en el monasterio o porque el que lo escribió lo hizo pensando en ellos por eso es una especie como de manual como un libro de texto que tienen los estudiantes ahí que hemos tenido otros estudiantes y por eso tiene anotaciones, porque el texto está en latín, no todos entienden bien el latín y necesitan poner notitas o de lo que le ha dicho el profesor o de lo que él ha descubierto de esa palabra para que no se lo olvide La primera parte es un lenguaje sencillote, un latín de cocina ¿eh? y no tiene notas, ¿eh? no tiene notas. Son cosas de comportamiento ético. La segunda parte es de liturgia. Tampoco ¿Eh? tiene muchas notas porque es ¿veis? esta página que os he abierto. Es el canto de las letanías y la última parte, que son ya sermones de los santos padres referentes a la, a la escritura. Esa usted sí plagadito de notas. ¿eh? Una brochita, bojita, más clara que se vea ¿Ves? ¿Mm? como era un libro pensando en monjes nuevos se hizo con material de desecho no es que esto esté oscuro porque ha pasado el tiempo y muchos siglos sino porque se hizo con retazos de otros eh, hojas de pergamino que se habían usado que tenían más claridad y más interés y más limpieza todo lo que quedaba entonces lo aprovecharon para enseñarle a los monjes y no tenía interés cultural o no tenían un interés de adornarlo bien. Bueno, aquí está, que os ha abierto la por también. Es la página 72, donde está la glosa más extensa. Es la glosa más grande en español. Ya no es una palabra suelta, sino son dos frases completas. ¿Eh? ¿Veis ahí? Uh -huh. El glosador se sirve de dos líneas o de tres líneas, de un sermón que se atribuye a San Agustín, aunque en realidad es de San Cesario de Arlés, pero se le atribuye a San Agustín, donde el que ha escrito el sermón termina el sermón invocando a la Santísima Trinidad. Esas ideas de invocación a la Santísima Trinidad le sugieren al monje una oración, que es lo que copia y no dirigida a la Santísima Trinidad. ¿no? Esas las primeras palabras. Con Ayutorio de Nuestro Dueno, Dueno Cristo, Dueno Salvatore. Yo no es porque lo lea, sino porque a la sede me voy. <risa> eso tiene truco. Bueno, entonces, yo la latín sí me atrevo a leerlo porque es letra más grande. Se lee lo que lo que comenta o lo que traduce. Ayuvante, Domino Nostro, Jesucristo, cuy es honor ed imperio, compadre ed espíritu santo y luego esta abreviatura que sin in século un secular Bien, eso es lo que le sirve de base para luego confeccionar esa oración. ¿Eh? En el mismo códice hay algunas notitas en, en vasco, esta página, ¿Eh? estas glosas son en vascuense, quizá los monjes no todos eran de habla española, familiarmente de habla española, y si algunos venían de, de a un lengua familiar vasca, porque estas tierras, una vez que los reyes cristianos, sobre todo los navarros, reconquistan a los árabes, la repueblan para que no ¿eh? asegurarse que la población es fiel eh, a, a la corona navarra traen gente del norte y bueno seguramente quedan de familiares que por eso en el mismo codice aparecen glosas en vasco no tantas ¿eh? y glosas en en romance en español yeah dice que a lo mejor viene por aquí alguna temporadita para la exposición el original, de momento nos tenemos que conformar con el facsímil. bien ¿a qué tiempo se remonta este documento? el original probablemente hacia el año 910 al principio se pensaba, porque el códice está cita la última página mongemonio y, y otras referencias y sabemos que es de principios del siglo X pensábamos que las losas serían unos años más tarde todas las glosas se las colocaban a finales del siglo X o del siglo 11 pero ya Claudio garcía turza y algún otro eh, lingüista ah, ha lanzado la teoría ¿no? con bastante apoyo científico de que el glosador copia otro gloso, otro códice más antiguo que ya tenía glosas y no solamente copia el texto original sino pero las que, glosas, las glosas, que no es lo no, que ocurre con lo cual sería anterior claro. Pero es que es lo que ocurre, porque eso, sobre todo estudiando el, el penitencial que tiene glosas del monasterio de Silos, donde se sabe que es copia de otro penitencial que estaba en el monasterio de San Millán, y ese, estudiándolo bien, se sabe por la grafía el que ha escrito, ha escrito la, la, el texto original y también las glosas. Y todo eso explicaría por qué el francés o el italiano... Eh, los primeros testimonios pues en son las del las siglo noveno las... algunos del siglo octavo entonces un poco después pues, que el, los testimonios del español tengamos que remontarnos 100 años más, más antes entonces esto confirmaría no que este glossas son del siglo X, pero que seguramente está copiando un código al mejor del siglo noveno ¿En qué año se hizo los monjes? ¿En qué año cerraron el... El monasterio de los monjes salieron de aquí en 1835. Con la desamortización. desamortización de Mendizala. De y había ah. habido una pequeña desamortización en tiempos de riego, donde también salieron algunos códices y se abandonó el monasterio al menos por dos años. Aunque no del todo, porque algunos monjes quedaron aquí. Quiere decir que Y eso fue una pérdida de algunos códices, de algunos libros, que esos de tiempos de riego fueron a parar al archivo al Archivo Nacional de Madrid, están ahí, y a la Academia del Lengua. Un códice que salió eh, en, en la época de Riego. Pero el, el, la pérdida de códices o el, el, fue con la desamortización de Mendizábal cuando se fueron todos los monjes. ¿Y volvieron 50 años? Sí, en 19... 1878. Eso es. sí. ¿Y luego con la guerra civil? No, no sos... aquí no, no había, ya no ha habido daños. Hubo, no hubo daños no. mm. Esto como está un poco en una cosa rural estaba un poco no más protegido es que aquí, aquí el peligro fue el gobernador Pero que sí me da miedo que vengan los grupos no por ahí no pasan ah. por aquí no pasan no no por este lado del globo no pasan <risa> ellos suben y van hacia en aquella otra dirección no están no no, no, <risa> no. <Y llega risa> perdón no. que no me he enterado bien el original dónde está en la biblioteca o... eh, no en la Real, la Real Academia de la Historia el gobernador de ah, Logroño con los gobernadores de Oroño, porque no solamente fue el último, iba haciendo lotes con los códices y estaba buscando quién se los compraba para sacar un <ríe> dinerillo. ¿no? no para obedecer la ley que los mandaba recoger y enviarlos a Madrid. ¿no? Él empezó a hacer un poquito negocio, entonces pues hacía <ríe> lotes y tenía un lote preparado de estos 70 códices que había escondido en una, una, una estancia que está detrás de la biblioteca sí, y los no. tenían paredados pero se le echazó un poquito el plan porque vino una comisión en el siglo diecinueve a ver qué quedaba después de la desamortización y un monje que estaba un poco al tanto del monasterio pues se chivó y le dijo mira ahí tiene el gobernador y entonces <risa> el alijo el alijo <risa> entonces sin permiso de nadie aquel eh, aquella comisión abrió el agujero se llevó los códices y ahí fueron a Parla Madrid y, pues no se salvaron no, claro. <coughs> no aunque salían de forma ilegal sí. y se sabe a quién los iba a colocar no no ese no lo había todavía todavía no habían contado no comprador no no habían <risa> no había sacado el <risa> pero terrible. él el el de la comisión pasó primero por Logroño y le dijo no allá no queda nada no no queda nada no hace falta que vayas no no hace <risa> falta pero el otro ese tozudo vino y bueno Y descubrió el pastel. Y descubrió el pastel. <risa> Bien, de los códices que quedan todavía, tenéis aquí, por ejemplo, este, que es un un libro de liturgia. No está como aquel para que los monjes lean todos a la vez, sino este es de un uso personal. Por eso el tamaño es más pequeño. ¿eh? Mm. Tiene mucho colorido. ¿Veis el comparar el pergamino blanquito? ¿eh? Mm. Más delicado. La música regoliana en la línea. Desde la época de Fernando III el Santo Más o menos hacia 1200, 1230 ¿Eh? Tiene muchas viñetas ¿eh? Por ejemplo esta que es muy bonita Que se había abierto ahí. Es el himno de la, no de la fiesta de Nochebuena ¿eh? En latín puernatus es nobis Un niño nos ha nacido Y en la P Es coloca ahí no, no, no. A la Virgen en la cama y al Niñito en no, una cuna. Sí, este es original, sí, este es. Y original también es este. ¿Cómo se pueden conservar así Esto es lo que le faltaba ahí. Así, ah, las los cierres, sí. sí todos muy sí? cierres. muchos libros antiguos tienen cierres. Ay. Este es un libro becerro. El libro de cerro, no es porque sea de becerro, ¿no? recibe <risa> el nombre de los libros o de los códices que se usaban para copiar los documentos importantes y que no se perdieran. Para que entendáis es lo mismo que hacemos ahora en las notarías. Uno va con las escrituras y el notario tiene un libro donde las escribe y las mm. copia. Si tú pierdes el original siempre te queda el respaldo. Bueno, aquí los documentos antiguos que había, que eran importantes, se registraban ¿eh? en algunos códices. Esos libros donde se registran los, los documentos o esos códices, es decir el nombre de Becerro. ¿eh? Este es el Becerro eh, Bulario, que recoge documentos que han venido de Roma. que Generalmente son sentencias del tribunal de Roma, del monasterio que mantenía pleitos, con otras instituciones religiosas y se recurría a Roma para que emitiera una sentencia. ¿eh? Entonces, esos documentos, esos bulas, vienen copiados aquí. No están copiados con orden cronológico, sino están copiados con el orden que le dio cuando se hace el códice, que es del siglo XIII. Este es de la época de Gonzalo de Berceo. ¿eh? Este códice. Tiene la particularidad de que en una encuadernación posterior, probablemente del siglo XIV o del siglo XV al códice normal le copiaron páginas que andaban sueltas para que no se perdieran y esas páginas son en español ¿eh? unas 20 páginas porque el resto es en latín, el latín. Eso es, mira. se lee bien ¿eh? ahí las palabras Algunos son documentos donde se cita Gonzalo de Garceo, que aparece como secretario, firma el documento como secretario o como testigo. ¿Eh? Muchos de ellos son donación de propiedades de gente noble al monasterio. ¿Eh? Estas son del siglo XIII, pero estas otras dos páginas últimas son del siglo VIII, ah, y un códice gótico que se perdió. Y esas también están de castellano. No, esta está, no, en es es, está en latín. En latín en castellano, esas otras y no páginas, unas 20, están cosidas. Luego está cosido este otro, que son cosas de liturgia, mm -hmm. es un cuadernillo de liturgia, es en latín. Y luego están estas últimas páginas, que son del siglo VIII. ¿Usted traigo algún librito más. Este es un libro que recoge los evangelios de cada domingo le añade un comentario y le propone unas oraciones. Es un poco como un libro de, de piedad, ¿no? Para poder rezar y entender el Evangelio del domingo. Y tuvo una primera edición en Amberes el año de 1593. Tuvo mucho éxito y dos años después hicieron una segunda edición. Este es el libro de la segunda edición, pero en la segunda edición le añadieron grabados cada página. Eh, pasaje del Evangelio tiene su grabado. Al principio lo editaron en blanco y negro, pero cuando llegó aquí al monasterio, el, mona, el abad lo entregó al escritorio para que lo colorearan. Entonces hace este libro un libro único, aunque no se conservan muchos ejemplares de esa segunda edición. ¿Eh? Lo había preparado un monje, un monje, un jesuita mallorquí llamado Jerónimo Nadal. Se murió sin poderlo llevar a la imprenta, retomó el trabajo un jesuita de Nájera, Diego Jiménez, que lo llevó a la primera, a la imprenta el año 1493 y dos años después haciendo esta segunda edición. ¿Eh? Entonces, cada página casi es una obra de arte. ¿Eh? Coloreo a mano aquí en el escritorio de Salmilla, en la primera página. son de los hermanos Weck que son unos galavadistas holandeses muy famosos ¿eh? como eran jesuita, la primera página la dedica al corazón de Jesús, pero después ya viene ¿eh? comienza con el tiempo de adviento, claro. los evangelios propios, más por ciclos o sea, que tienen más o menos unas 150 láminas ¿eh? todas coloreadas a mano, bonitas las colores de las imágenes a veces son doradas es decir que han usado pintura de oro ¿Se hace por separado la, lo que es las láminas? No, el, no, no, el, no, se habían separado lo lavado, eh, las habían separado. Pero después esto vino bien porque al colorearlo permitió eso, colorearlo y eso, eso, eso, es. eso es. Cada página es una, una obra de arte. Lo claro, los monjes entendían, ¿no? Porque hay cosas curiosas como las que voy a mostrar ahora de... Al final añade las fiestas de la Virgen. Entonces la coronación de la Virgen, pero qué es lo que os quiero mostrar la asunción de la Virgen a los cielos y antes añade la muerte de la Virgen. Cuando presenta personajes muertos no les da color, les pone ese color pálido, ¿eh? ¿ves? Que uh -huh. es como el color de la muerte. Sí. Uh -huh ves que la vez que es la sepultura igualito no le ¿Vale? sí, pones colorido y le haces este es un libro de geografía ¿Ves? León un geográfico francés de que sigue muy de cerca a Ortelio España ¿Eh? y tiene cinco volúmenes y es de geografía universal aunque el primer volumen dedica muchas páginas a España y a Italia ¿Eh? entonces comienza con el mapa general de España que estaba un poquito estropeado aunque está sido restaurado ¿eh? también está coloreado a mano pero no en el monasterio no, aquí no ya vino, ya lo compraron los monjes coloreado a mano y luego va a España por reinos yo no sé de dónde sois pero bueno Navarra Navarra déjate que detalle por favor Qué con escala ¿eh? no sí, sí, estamos hablando sí. de 1598, 1598. Eh, con... esto quizá no llama la atención tanto que tenga escala porque tenía mucho conocimiento Vizcaya Biscaya. Biscaya. Biscaya. Biscaya. Va, Biscaya. Biscaya. Biscaya. va poquito Biscaya. del norte a sur Asturias Asturias de Santillana Galicia Galicia, Ay, Galicia me encanta <ríe> que maravilloso Por favor, Portu Portugalia. Portugal porque es está, está el mapa. Ah, vuelto. en el siglo 16 pertenecía a la corona española. Claro. Entonces está ahí metido ahí. Castilla, Castilla. Castilla. Castilla. ¿Eh? Andalucía, Andalucía. y Granada. Qué no nada. No nada Granada, separado. Sí. Granada. Sí. No Qué bonito, por favor. Bueno, esto llama la atención. Pero luego también pasa Asia, África y América. Increíble. Emurcia, regna. El reino de Murcia, sí. sí. Ay, Murcia. Barbaria, Barbaria es un poquito todo norte de, de África. Claro. ¿no? Sí, sí. Los bereberes. Muy bien. Sí. Bueno, luego dedica muchas páginas a Italia, Orvieto, sí. Sí. sí, y después pasa ya Creta, es Creta, sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, sí, la isla de Creta, Anatolia, Entonces, que... madre ahora mía, ahora África, ¿ves? Qué bonito ver, es este tú... libro, por favor. Esto es Chipre, a ver, qué quiero buscar yo ah, Asia. a Asia, Esto es más. Un... China, oh. mira. Esta la costa de China, Japón, ¿Qué, qué, qué, qué, qué no mira, que tiene escala, que esto es 70 años después de Magallanes. Claro, ah, no, eso es lo que han dicho, sí. es que, sí. fina, como sí. podían tener tan buena idea. ¿Qué año ha dicho en Japón? 1598. Japón, que va al continente y luego va por zonas del mamón, continente mira todo lo que es ¿eh? la parte de Indonesia, la sí, India sí. no está tan perfecta, y todo eso. Sí. pero tenéis Indonesia, Filipinas sí, sí, sí. que la, la India un, sí, un, poco, un poco pequeña <risa> luego viene África Venecia. la India Yo otra vez esto más grande, el la de la India Indias orientales eso, ¿eh? y luego voy a tener aquí África, algunas no, Molucas, América también. Sí, ah, sí, también viene América, sí, sí, también viene América. Mira, sí, sí. toda África. Así. ¿Ah, maravilla, ¡Maravilla, Dios! Luego va por zonas. Perfecta. Ah. Con elefantes pintados. Sí, es increíble. Qué es que maravilla. además, fíjate, claro, que no nos estamos fijando el detalle de todo, ¿no? De los árboles, los, sí. los animales. Sacamos canal de Suecia y luego ya viene América. Increíble. Necesitaban no ¿eh? conocimiento. ¿Y ¿Y los ¿Sí? monjes lo comprarían. Tío, tío, tío, tío, tío, no tío, no lo interesaba nada. la geografía, mm. tenía que ubicarse en el mundo, mm -hmm. en el mundo nuevo que había llegaban noticias de las claro, conquistas de, de... de... Ah, ¿no? del sur de África. Aquí viene América. Comenzamos América del Norte. México, la zona de, tiempo, de México. ¿Se sabe lo que en aquel tiempo pagaban por un libro? Pues igual cuesta, en, en los no, los de cuentas, sí, sí. pero eso está en el archivo nacional. Aquí no lo tenemos, no sé. Yo no lo he investigado a ver qué lo que pagaban por los libros, pero Mucho. pero ah. bastante. Nueva no, Escania. Sí. Y no, ¿sí? no, no, sí. tenéis el Caribe. Oh. Obviamente <risa> el Caribe está aquí, no tenéis. Así. Ya oh, tenéis América del Sur, aquí son un pelotito el mapa. Luego va por Berreinados. Sí. Sí. ¡Qué bien! Con los Andes. Todo lo de ese, sí. no hacía tanto que lo habían descubierto. Que habían llegado. Colombia, que se había descubierto. Perú, Chile... Perú que la zona pero, del Pacífico, después claro. y Brasil. Brasil es una joya. es ¿Eh? una joya. Y aquí termina este viaje que para mí ha sido tan especial al monasterio de San Millán de la Cogolla. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros enseñároslo. Sabemos perfectamente que es un reto, es difícil cuando hacemos este tipo de vídeos que de verdad se graban tal cual en directo. Sabemos que el sonido no es tan bueno pero nos pareció lo suficientemente interesante, lo suficientemente exclusivo como para grabarlo. Y Félix, que es quien siempre va grabando, pues se esfuerza un montón en que se vea lo mejor posible, en que se escuche lo mejor posible. A veces es complicado, pero es una experiencia que, bueno, no es fácil de conseguir. Que la Abad nos enseñe todo esto, wow. Esperamos que os haya encantado y nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!